Hay que ver qué dulces sensaciones acuden a mi cuerpo joven y esbelto al recordar aquellos tiempos en que cultura, música, pintura, libros, arte, canasta, brizje, casinos, mercedes, póker, rolls, susurros y virtudes, dentro de un orden por supuesto, en porfoye y sociedad eran patrimonio exclusivo de ilustres personalidades como mi señora y un servidor, mejor dicho, un servido. Ah, Se me abren las carnes ahora al contemplar. Como greñas y legañas, ruidos, chillidos, viajes e ideales, orgías y desenfrenos, generalizan, perdónenme la expresión, en esa cosa sucia llamada desmadre. ¿Eh? Sí, sí, desmadre. ¿Cómo? Desmadre 75. ¿Qué horror, qué horror, qué sacrilegio, queridos paternalizados? Cuando todos sabemos que desmadre, no hay más que una, X o 2 elegir, ya duro la tirada. Y por supuesto, sin escritarse antes de usarse a excepción de los famosos batidos de chocolate, truco macabro de los que soy ilustre representante. Así, desde esta tribuna, abogo por la abolición absoluta del desmadre. ¿Qué? Sí, del desmadre. ¿Cómo? Del desmadre 75. ¡Vito,